reactivación junto al intendente de las 18 viviendas. Sí, la verdad que nos sorprendió el intendente el día lunes me hizo un llamado, eh perdón, el día viernes me hizo un llamado para para que el lunes nos a juntar para firmar el el la continuación de la 18 viviendas, así que bueno, para tantos para los beneficiarios de la de esta vivienda que la están esperando hace muchísimos años, para los trabajadores que estaban trabajando en esta obra que van a poder reactivar de vuelta la la mano de obra de, de nuestro Roberto, ¿cuánto cuánto es el porcentaje de avance que tienen en estas viviendas? El avance de esta vivienda es casi un 80%, un 70-80%, no es mucho lo que está faltando. Faltan revestimiento de baño, pintura, cielo raso, este pilares, nicho de gas y bueno, después todo lo que es la las terminaciones eh adentro, eh colocación de mesada, artefactos eh armación de de los baños, de colocar los los artefactos de los baños, es eh, eso más o menos lo que está lo que está faltando en algunas que están mucho más avanzada y hay otras que están le faltan un poco más estaban paralizadas estas viviendas. Y esta vivienda estaba paralizada el año pasado, si no mal recuerdo, creo que fue en octubre el año pasado, septiembre que se se paralizó esta obra que había un compromiso de de poder arrancar nuevamente, que iba a arrancar y bueno, este no llegaron los fondos y el intendente ha hecho la gestión para que que pueda pueda reactivarse, así que bueno, la, la verdad que La reunión de ayer con la empresa también fue positiva porque en un momento se pusieron con los trabajadores que estaban trabajando, van a tomar la misma mano de obra, el único pedido nuestro era ese. Después no no, no teníamos ningún pedido más con la empresa, este solamente que tengan cuenta esos 5 compañeros que estaban trabajando y que podamos volver a a a esta obra que bueno que vienen ya hace tiempo eh, sin trabajo. Roberto en Es la misma empresa la que llevaba adelante antes la obra o es otra nueva? No, no, es una empresa nueva, es Nano Construcciones, la que estaba anteriormente había sido Constructora Rio Negrina y después la la había la había arrancado este Constructora Rio sí fue la, la la empresa que que dejó toda la la obra, así que este eh bueno, nada, ojalá que se pueda se pueda reactivar el primero de de octubre como como firmamos ayer y que se pueda terminar y obviamente que sea beneficiario para los para los adjudicatarios de esta vivienda que la están esperando ya hace muchísimos años del 2012 creo que está este plan de vivienda que no se podía terminar. Ojalá que no haya ninguna traba, el intendente y el secretario de obras públicas nos manifestaron que los precios van a ser actualizados, este así que calculo que la empresa no va a tener ningún ningún problema de de de poder este avanzar y y y y terminarla porque los precios van a venir con el con el sistema Ubi, donde el sistema Ubi va actualizando día a día los los valores, si va aumentando la mano de obra, el material, ellos lo reconocen, así que calculo que no va no a haber ningún tipo de problema. Roberto, ¿cómo está la situación de los trabajadores de la construcción a nivel general? Los trabajadores de construcción, nosotros estamos Ahora vamos a tener un un 5% de de la de ocupación que tenemos actual de la bolsa de trabajo. Eh tenemos algunas obras que están trabajando. Eh solamente una una empresa que es eh, Marco Climan que tiene unos compañeros y ahora que va a reactivar esta, después no no tenemos más nada. Eh, la verdad que estamos la estamos pasando mal eh no solamente acá en Patagonia, sino a nacional completa en en aquel cual nos corresponde a nosotros, este tanto como Villarino, Vaya Blanca, toda la zona, son 11 municipios que la SEGENAL está está a cargo y la está la estamos pasando mal porque bueno, no se reactiva una obra con este tema la pandemia que tenemos que ahí hay hay empresas que que están queriendo este eh volver a empezar a trabajar, pero bueno, obviamente en Vaya Blanca, por ejemplo, se volvieron a la fase 3, donde separaron todas las obras eh las obras privadas se pararon. Eh, así que bueno, la verdad que la estamos pasando mal tanto en Patagónico como toda la seccional. Le dieron al intendente algún compromiso para futuras obras? Nosotros lo que le pedimos al intendente a ver qué pueden qué podemos también nosotros este colaborar de la parte nuestra, eh justo esta semana está el compañero Carlos Bor eh en a en en Buenos Aires para también ahí el intendente se estuvo comunicándose la semana pasada con él donde le pidió algunos favores de de poder de a través de central de nuestro secretario general Gerardo Martínez de poder gestionar lo lo que se está trabando acá para poder reactivar las 53 viviendas y algunas plata más que iba a entrar para para poder hacer obras. Así que ojalá que se pueda que en conjunto podamos este re, poder abrir este este abanico y podamos este volver a a las obras. No no sabemos que las obras que van a venir no van a hacer una obra importante que va a tener una cantidad de mano de obra para nosotros, pero obviamente que para Patagonia eh, viene bien, que viene el asfalto, cordón cuneta. Eh, así que bueno, ojalá que que se pueda destrabar esa plata que que está está comprometida por el gobierno nacional, que se pueda destrabar para Patagonia y puedan reactivar las las obras lo antes posible. ¿En cuanto a los plazos para la 18 vivienda en cuánto es para la? El plazo de la 18 vivienda es eh 6 meses la empresa calcula que lo va a terminar antes porque bueno, como te decía recién cuando arrancamos no es mucho el el trabajo que hay que hacer. Eh quieren ir terminando, que quieren tratar de de poder terminar para fin de año o los primeros días de los primeros meses de, del año que viene para poder este todo lo adjudicatorio, más o menos estaban hablando ayer de que se le vence los contratos siempre a fin de año de que puedan este no renovar contratos de alquiler, sino que puedan entrar a su vivienda. Cuando las 53 viviendas, ¿cuál es la situación? Las 53 viviendas se está gestionando el el para poder reactivarlas, también estaba muy avanzado, fue lo que me manifestó el intendente en la última reunión que tuvimos. Me dijo que está muy avanzado, pero bueno, falta falta poner este el gancho y que baje la la plata para poder este reactivar la vuelta. Ojalá que que podamos colaborar nosotros a través del gremio, este de nuestro secretario general podamos también este poder este que lleve la inquietud nuestra que tenemos en Patagones con el gobierno nacional, porque sabemos que tiene un buen contacto con el gobierno nacional, que puedan este poder dialogar y que puedan tener un buen contacto para poder este reactivar esa obra nuevamente. Y bueno, y la demás que que están para venir de darles gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por haber estado en este momento.